El equipo porque me han llegado un par de mensajes más, es este, eh, le quiero mandar un saludo a, a Juan Brignone que me mandó el nombre de la pastillita me voy a tomar, Zoro Chipil se llama, <coughs> ¿Eh? cualquier cosa dije antes Zoro ¿Chi -ch so ¿Eh, -ch Chipil Ch ¿Sí, no la tomé solo Zoro Chipil no y esto y esto que no no, no, no, Qué no, potencia para listo, eso. Basta. No, no, no, no, no sé, empiece a ver. Háblelo después fuera de cama, no, no, pero quiero saber. Ahora, no? hasta ahora no pude leer el prospecto, así que <ríe> no, no <sé. risa> O sea, que no sé qué iba a tomar. Muy bien, A mí me recomendaron eso y no sé qué reacción salorsa tiene, no sé nada. si piensa, eres una novia por la duda. Si empieza a bailar solo es el efecto de la pastillita, no sé. <risa> paraíso un abrazo grande Buen fin de La que no se espera pienso, no, no. Qué manera Chao Un abrazo grande eh, 11.59 Nos quedan las 12 Nos tenemos que ir Gente querida eh, Nos vamos Que se tranquilo Corre No se sé, Lo veo muy preocupado Que se tranquilo bueno. Racing, va, Racing va a ganar mañana Va a clasificar Mañana, disfruto de este momento de la academia Mañana va a clasificar No, no, mañana va a ganar, dije Y el, mi, va a ganar el miércoles Y el miércoles va a clasificar, Vamos dije Vamos todavía eh, Los dos ganadores de las entradas Para ver a Racing el domingo en el camba El basket de la academia el Fabián bertulio 918 los últimos 3 de Avellaneda Y Juan Rodríguez 180 los últimos 3 Este caballito llamen ya en este momento 45-35-5707 Se comunican con la producción de estos Racing Y arreglan eh, la, la entrega de la centrada, nos vamos Forlano, gracias como siempre el gusto hacia mí gracias Camote, gracias a ustedes gracias Janinoto, gracias Repeto en la producción en el día de hoy gracias a ustedes ¿sí? por estar del otro lado buen fin de semana, mañana juega la Academia y el lunes como todos los días a las 11 de la mañana, aquí estaremos en la 570 en Radio Argentina con muchísimo más de estos es Racing, chau AM 570, 570 Radio Argentina, radio Argentina. Libertad, de Libertad de pensamiento Libertad de expresión, Libertad de expresión. Radio, radio Argentina, Argentina. AM 570, 570 La Radio La Radio Esto es Uno Contra Uno Radio Un programa hecho con altura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 colectora este 1493 kilómetro 30 Panamericana ventas arroba nadirargentina.com Día de resumen en uno contra uno Radio Comenzamos compartiendo la palabra de Gastón Luchino Dejó de ser parte del plantel de Gimnasio Indalo Y el jugador cordobés habló en uno contra uno Radio La situación recontra... A ver, fea para mí Porque en definitiva de todo lo que están hablando El más perjudicado de todos soy yo Es una cuestión de que al que le está tocando Y el único que no puede ir a... Y el único que se quedó sin laburo acá soy yo Está claro que no estuve en mi nivel, eh, en eso me hago cargo, pero también creo que es una consecuencia de eh, de confianza, de, de no tener continuidad, de por el momento no tener ritmo de, de, de juego. Sí. Considero que dejé, mmm, fue la temporada en la que más cosas dejé para un objetivo. El reemplazante de Gastón Luchino en Gimnasia Indalo, equipo comodorense, líder de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol, es Jonathan Machuca, tras recuperarse de una lesión y de una operación en la rodilla con el plantel de Libertad de Sunchales, fue liberado y el cordobés fichó en el equipo de Gonzalo García y a charló con nosotros. Personalmente contento porque porque estoy de vuelta en cancha no jugado desde que había terminado el 15 de mayo creo que terminó la fase regular el año pasado ahí en libertad y bueno desde ahí no, no no había podido jugar así que nada estoy muy feliz muy contento de poder volver sí. es un gran equipo un gran técnico tienen eh, tenemos ahí viste todavía me falta este eh, a ver como el sistema cómo se mueven conocerlo mis compañeros Nos vemos muy muy bien para la par Estamos bien posicionados. Partidazo pintado en la previa para el televisado entre Kimsa y Gimnasia Indalo, se lo llevó el equipo de Silvio Santander, pero hablamos con los dos entrenadores. Así pasado en uno contra uno radio Gonzalo García. Somos irregulares como cualquier otro equipo de la liga, la verdad que no hay un no veo un claro favorito como años anteriores, como lo ha sido Peñarol en una época, Kimsa la temporada pasada. Este año es incierto, la verdad que está muy parejo creo que los play van a ser durísimos sabemos que un cruce con Peñarol, un cruce con San Lorenzo un cruce con obra son de alto riesgo eh, por eso a nosotros es importante en la serie regular quedar lo más arriba posible para tener localidad a favor, ¿no? que en eso durante el año hemos sido bastante sólidos Y de Gonzalo García, Silvio Santander reencauza la historia en esta temporada, el vigente campeón de la Liga Nacional de Básquetbol y el entrenador de Remedios de Escalada nos contó lo siguiente. Creo en ese tema de la intensidad, de la versatilidad, creo en poder para una primera y una segunda unidad y, y, y me parece que, que en, en una temporada, en cualquier temporada, no este, cuando uno la va transitando, saber que todos puedan llegar bien preparados para los playoffs offs Para mí estamos en, en, en alza, claramente. Podemos este, ser competitivos contra todos. Además que ya contamos con la experiencia también, que es es muy importante en ese momento donde los detalles son tan finos, de tener jugadores con experiencia. Bueno, en el sur veo tres equipos que pueden cualquiera de los tres ganar la, la, la conferencia. Me gusta gimnasia porque tiene una matriz de juego de hace mucho tiempo. Parece que en, la, en zona norte veo una paridad más grande. Me parece que... Eh, ya los primeros cruces van a ser muy muy difíciles. En la actualidad, en este momento, la Liga CB está votando a través de Twitter para que los fanáticos participen. ¿Quién es el mejor jugador de la Liga CB? Este señor que va a hablar con nosotros, en este momento, está siendo número uno en esa elección. Para el hincha del básquetbol español, Facundo Campasso, hasta el momento, es el mejor jugador de la Liga de España y así bonito, pasó por para, uno no, contra no, uno no, radio. hace la selección bueno, argentina Facundo Campas ¿no? la, la, el, el equipo lo incopó rápidamente eh, tomó su protagonismo que, que necesitaba y que merecía estar así que está jugando Baron a altísimo nivel y creo que bueno esto nos sirve mucho para, para lo que viene ¿no? estamos agarrando mucha confianza para ser base tengo que manejar los tiempos lo así que tiene que ser el que más sereno se lo vea entonces se acaba de dar esta imagen, ¿no? de, de tratar de controlar los lo ritmos y el tiempo de, de, de los juegos depende de nosotros clasificar los playoffs creo que ese es el pensamiento que tenemos eh, que podemos llegar si estamos juntos si estamos unidos todos eh, a ver si me agarra ansiedad o, o van a decir también ese día para ver eh, el, el, que empiece el proceso también de la dirección y, y cómo va a ser todo, ¿no? creo que es más ansiedad y, y un poco de nervio Fue récord personal en su score para sus presentaciones en la Liga CB de España. Récord en la franquicia en los últimos dos años. 29 anotó Nicola Provítola, el otro base de la selección argentina. También conversó con nosotros y con todos ustedes y para todos ustedes en Uno Contra Uno Radio dijo lo siguiente. Estoy consciente que, que recae no mucho el juego en, en lo que puede pasar por mis manos. Y tengo que estar preparado para eso también. y un rol que, que me gusta, ¿no? eh, pero estoy consciente también que Este es equipo que pelea eh, abajo ¿no? en, la, en las posiciones más bajas de, de la liga Con la llegada de Sergio no solo cambió el rol para mí no Sino para la mayoría de los jugadores del equipo Intentó imponer eh, los roles como él quería Intentó imponer reglas dentro del equipo eh, Como las que él quería Fue capaz un poco más llegar a cerrar ¿no? Entonces intento buscar otras maneras de de poder anotar o puede poder eh, entrar en juego. Y cambiamos de categoría y cambiamos de protagonistas y nos metimos a hablar un rato de las distintas historias del torneo nacional de ascenso en uno contra uno radio y pasó el entrenador de comunicaciones de Mercedes, el Pulo Rivero, está jugando su serie frente a Villa Ángela Basketball, la están igualando en uno, y el ex Peñarol de Mar del Plata se comunicó así. Hay varios jugadores que, que en esas instancias que eh, la saben jugar, que han pasado por la que tiene experiencia y, y cada uno dio un poquito eh, más. El equipo empezó a funcionar eh, mucho mejor. La verdad que cuando yo me hago cargo del equipo, la dirigencia me permite hacer ahí un cambio en mayores, traer juveniles. Carter nos está solucionando varios problemas que teníamos defensivamente. Se ha metido muy bien con, con el grupo de jugadores. Eh, tenemos varios jugadores con puntos humanos como ese Pizaj, Fagovich, Tito Romero. Gente me ha tratado muy bien, hay gente nueva en el básquet con, con muchas ganas, con un buen proyecto, la verdad que logísticamente, en estructura, en, en organización está a nivel de la A. <música> Maximiliano Stanich es el conductor de ciclista olímpico de la banda, el mejor registro que tiene actualmente la Liga Nacional de Básquetbol y también conversó con nosotros. Estamos consolidados en casa, para nosotros va a ser importantísimo el tema de no viajar, de, de, de tener la mayor cantidad de juegos en casa, también eso es, es importante, pero creo que más allá de eso lo que, no, lo que nos falta consolidarnos todavía como equipo es, es un jugador que es, enseguida se puso a disposición del equipo, ahora lo que le están que están pidiendo desde el cuerpo técnico es que, que empiece a tomar más decisiones, que estamos estamos teniendo uno de los de los mejores extranjeros las últimas cuatro temporadas saliendo del banco, que es Darren. Darren es un jugador que, que ya demostró todo lo que su categoría gana en esta liga. Es equipo que tiene una ventaja, que, que ya se conocen en instancias decisivas, como Kimza y, y Comodoro. Y después somos... Eh, Para mí hay cinco equipos que están un pasito por delante del resto para los digo, San Lorenzo, Peñarón, nosotros 15 y Comodoro Y para cerrar Las eh, rondas de testimonios En el resumen semanal de uno contra uno Radio La palabra del más ganador En la historia de la Liga Nacional de Básquetbol Leo Gutiérrez, buen momento de Peñarol Dos complicados partidos de visitante En Santiago del Estero Y el de Marco Juárez dijo esto Queremos poder estar en otro día contra Olímpico y Kimsa y poder jugar de, de buena forma y, y traer triunfo triunfos de que son importantísimos para nosotros para para encarar la, la, la recta final de, de los partidos que nos quedan. Es importante entrar al cuarto de final directo, eso ni hablar. Eh, creo que que te da una chance de Principalmente de descanso, después de una, una, una temporada extensa. Hay dos equipos que han sido regulares durante toda yeah. temporada, que es Comodoro y Olimpico. Eh, después de lo demás hemos sido todos irregulares. Siempre ilusiona la selección, eh, a todo el mundo, más con la ciudad de mano, eh, y viendo cómo están los jugadores. Tenemos una, una media cancha picantísima. Música Así pasó el resumen de Uno Contra Uno Radio Con todos los protagonistas Nueve testimonios en varias frases La semana del programa Para arrancar el último de la semana Valga la redundancia Bienvenidos a Uno Contra Uno Radio Hasta la una Básquetbol en el aire De AM570 en Radio Argentina Uno Contra Uno Radio Todo el básquet en el aire Gallego, ¿cómo estás? Buen día Buen día, buen día, ¿cómo está vos, Matías? ¿Todo bien? Muy bien, Buenas, muy bien. ¿eh? Buena buena semana de notas esta. ¿eh? Muchos Buenas testimonios. Eh. Y además, este, casi una premonición, ¿no? Porque lo que contabas vos en, cuando presentabas la palabra de, de, de Facundo Campasso, este, casi una premonición, digo, porque hoy eh, Campasso eh, lidera la tabla de la temporada 2015-2016 con 2014 votos del público, ¿no? De, en, en, en la Liga CB... Eh, se divide en cuatro la votación para los mejores jugadores ¿no? eh, la prensa, los directores técnicos los jugadores y el público y el público el segundo por ejemplo que es Gustavo Ayón tiene 800 votos menos eh, y el tercero Borussi está lejísimo eh, así que fue un poquito una premonición de esto de esto que está ocurriendo ahora en, en la liga se ve con, con Facundo Campasso donde la la votación lo tiene como primero. También está Nicolás Ricciotti. Octavo, Nico. Entre los claro, entre los diez primeros. Los diez primeros. Eh, Pero bueno... qué importante que...